este programa. Atención, faltan 10 segundos, segundos. Probando. Uno, dos, tres. Probando. Uno, dos, tres. Probando. Estás escuchando... Estás escuchando... Estás los rayadores de las ondas. Proyecto radiofónico. Proyecto radiofónico. Desde la tierra fértil del Franco Basaglia, plantamos la semilla de la palabra.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 chistes, canciones y muchas de esas cosas que ya te llevan. solcito. Un programa que te anhelará todas las tardes y que hará que se te pase volando Estamos Hola. en el aire, buenas tardes. Hola, oyentes. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Comienza Hola. el último Hola. poligrama del año 2017. Felices fiestas. Feliz año nuevo. Sí, no, Saludí al muerto In <risa> Llegamos eh, a un nuevo poligrama 14, 15 o 17 de diciembre Todavía no sabemos muy 14, bien 14, 14 señor macho 14, 14, 14 es el... No. 17 la desgracia 14, El 14 el 14. borracho Exactamente, Ay, el borracho Bueno, entonces celebramos a los que trajeron la sidra Bueno, pero presente no, señor Por favor, estamos en vivo y en directo Desde nuestra casa, desde nuestro refugio Radionauta en el Olga Vázquez En el Olga Vázquez, eh Y tenemos la presencia de las voces de dos compañeras eh, hermosas y con pestañas voladoras. <risa> eh, buenas tardes, María, por favor. Buenas tardes, Nachín. Eh, ¿Yo también tengo pestañas voladoras? No, vos tenés cejas voladoras. Cejas voladoras, <risa> la que tiene pestañas y cejas... Eh, internacionales, podríamos eh, sí, decir. Sí. Es Mariana eh, una Sancho. Dama mundo, una dama de mundo. Buenas tardes, Mariana Sancho. Buenas tardes. Yo tengo eh, pestañas y cejas mendocinas y vos, Nacho, tenés el pelo de Crosti. El pelo de Crosti. <risa> <risa> También tenemos a... Un... Y la barba de Papá Noel. Quien habla es el pitufo Enrique, que está suplantando en esta, en esta ocasión a Pinky Simón, uno de nuestros conductores y también a nuestro editorialista, conductor, locutor, pintor, eh, tallerista, fotógrafo y fotógrafo Gustavo Virgilio que se acerca acá a la mesa. Del otro lado del vidrio tenemos a nuestra operadora del inframundo eh, que Fernandita. está metiéndole Fernanda. Fernanda, buenas, Fernanda, buenas tardes. Hola Fernanda. Hola Fernanda. También tenemos compañeros que no se acercan, ¿no? a participar de este políglama que bueno Eh, va siendo como eh, la última vuelta carnero cierre, del año. El cierre, el cierre. Es el cierre del año. En este preciso momento donde están eh, tirando gases lacrimógenos y reprimiendo y golpeando a, agua, a compañeros. Agua, aguachorros. Aguachorros. Eh, estalló el verano y estalló la fachistez de este gobierno. Eh, podemos inclusive comenzar el programa pensando y compartiendo con la con los compañeros que están en, que la, están plaza, en la plaza en la calle en la, en, la, en la Plaza Congreso. Tendremos alguna que otra noticia acerca de lo que está sucediendo en Congreso, porque hay un quilombo terrible, se armó, se armó quilombo la y la gente salió a la calle. Ay, por fin y vamos a ver qué es, qué nos espera para estos ¿Qué días. ¿Qué pasa con los con los diputados? Con los diputados, bueno, sabemos que con quieren, la ley de previsión eh saquear el fondo con el que se pagan las jubilaciones, eh, la, cual, la reforma sí. previsional. Sí. Así que, bueno, me piden el mate acá. Ahí va. Y nosotros, bueno, vamos a estar ahí al tanto de lo que sucede en las calles. Eh, damos eh, voz y aire y luz también, ¿por qué no?, a nuestro editorialista que eh, quiere comenzar eh, este poligrama que, bueno, como cada jueves eh, nos esperan con grandes invitados. María, ¿querés presentar alguna de las columnas que tendremos? Columnas internacionales para todos los oyentes. Columnas internacionales, este... Las caritas tenemos, que del otro lado. Tenemos a Alan Artista, que vino con Laura, historiadora, que ya la vamos a cribillar a pregunta, Fernandita, Eugenia, que ya no es más Pelito, eh, Eleonora, Leonora, Claudia andaba por ahí. Que Eleonora andaba atajando balas por el eh, congreso de acá. Eh, eh, Claudia, eh, Gustavo ¿Por qué, Fernández. Pelito? ¿Por qué Pelito? ¿Por qué, ¿Por qué pelito? ¿Por qué pelito? Ah, porque tiene un pelo divino se lo envío ay, porque sí. nunca, nunca se ha teñido ni se ha hecho nada. Y en... yo tengo sí. cualquier cagada en la cabeza de tanto teñirme. Verdaderamente. Muy... Yo nunca me he teñido. Usaré pestañas voladoras, pero tintura no, carajo. Ya te vamos a agarrar con un aerosol. También contaremos con la presencia de Rubén Brión, nuestro especialista de ah, sí, sexología. Sí. Exactamente. Eh, dijo sexo. Ay, dijo sexo. Hay, hay que decirle algo, Rubén. ¿Por Que qué? vaya a las reuniones de los mierdas. Eh, ya lo estás cagando a pedo, pero bueno, nosotros disfrutamos mucho su presencia casi pitufa eh, de cada jueves <risa> Y también está en viaje Pinky, que nos va a estar eh, como siempre dándonos una bienvenida Esa cuota de realidad que Pinky nos da Esa es, es, es, es adrenalina que fluye por sus venas sí sí si lo exprimiéramos a Pinky saldría jugo de ananá jugo y maracuyá de pero bueno podemos dar inicio a este poligrama con presentando a nuestro editorialista le parece lo dejo todo en sus manos bueno y... acá está con nosotros eh, gustavo Virgilio que como como todos los jueves va a escribir, va a comentar la editorial este que me parece que la hizo un poquito prolongada pero no, no, no. pero bueno vamos a ver gustavo que sale de todo esto porque tenemos ahorita el programa nada más no no, me, me dijeron que hoy, por ser el último, de nos dan 5, ¿puede ser? Sí, nos quedamos hasta las 2 de la mañana. Ah, nos quedamos, <risa> hacemos un bonus track hoy. Dale, Gustavo, bueno, no arranca. A... Imprimí la velocidad, dale. Hola, ¿cómo se encuentran, estimados oyentes de Poligrama en Radio Nauta? 106.3 de su dial Nos encontramos nuevamente en un nuevo jueves y les recuerdo otra vez las formas de comunicarse con nosotros para que nos llamen o manden mensajes. El teléfono es el 4516917. siendo las 3 y 10 de la tarde eh, comenzamos este nuevo poligrama página de facebook radio nata fm whatsapp 221 6 5190 instagram radio nata 106.3 el poligrama de hoy será dedicado al tema de fin de año haciendo un balance de lo bueno y lo malo del año que finaliza, a la Navidad, a la llegada de los Reyes Magos, y como diría Pichón de todo final marca un nuevo comienzo. Hoy tenemos un nuevo día espectacular, digno de la primavera que estamos transitando, a pleno sol y con una temperatura muy agradable. En el transcurso de este año, nuestro país ha hecho un cambio de gestión, un cambio de gobierno, se realizó el cambio de gobierno de un gobierno de centro izquierda, el de Cristina Fernández de Kirchner, a uno de extrema derecha, el de Mauricio Macri. Tenemos varios desaparecidos en democracia y ayer misma pudimos observar a través de internet cómo se reprimía la reprimía la gendarmería en la capital federal a los manifestantes. A una diputada lo mordió uno de los perros de la gendarmería. Para Navidad puedo decir que San Nicolás, Papá Noel, ...es un invento europeo que se expandió por el mundo entero... ...pero no se puede negar que los niños lo esperan ansiosos... ...por los regalos que van a recibir y además es motivo de reunión de las familias. Lo mismo sucede para fin de año, donde las familias se reúnen... ...y la ciudad de La Plata se caracteriza por la construcción de muñecos... ...con explosivos que son quemados luego de, de las 12 de la noche... Y la muchedumbre se congrega para observar el espectáculo. Para llegada de los Reyes Magos, los niños esperan con ansiedad los regalos que solicitaron las famosas cartitas. En lo que a mí respecta, pasaré la fiesta reunido con la familia del padrino de mi hijo Joaquín. Deseo que para el próximo año los aspectos sociales mejoren, aunque esta sociedad de un mundo globalizado con tecnología de última generación en este capitalismo salvaje no creo que mejoren demasiado. A continuación, les agradezco que nos escuchen. y Que nos escuchen. Y voy a presentar al equipo de trabajo que ya se presentó, pero yo les vuelvo a presentar de nuevo. Que me acompañen. Luego, a nuestros invitados que a quienes vamos a entrevistar. Deseo que pasen una tarde entretenida con las diferentes etapas en que se divide este poligrama. Hola Pinky. Hola María. Hola. Hola Mariana, hola. hola Juan Manita, hola, hola Rubén Brión, hola. hola Nacho Lafón, hola, hola Nacho, Nacho la artista. Gracias nuevamente por elegirnos para la tarde y les vuelvo a recordar el teléfono de la radio. Para que nos llamen es el 4516917. Saludos a Eliana, mi vecina. Aquí ¿Eliana Calabro? No. Eliana Amanece, te Elena queremos Amanece. Eli. Eliana te queremos, Eli. Yo sé quién es la chica que, que vino me... a tu cumpleaños. Sí, es sí. divina, la conozco sí, tengo el gusto. Ah, bueno. Que nos está sí. escuchando desde su casa. Mandamos saludos a Eli. Espero que nos llamen, nos manden mensajes. Y también le mando saludos a Juan, a Ángel, el revisero que nos trajo hasta la radio. Espero que nos escuche y nos manda algún mensaje. Gustavo hasta en el remis le venía diciendo en qué dial nos tenía que escuchar y todo. Y la sintonizó. <risa> bueno, yo mando un saludo al Pela, al Pela de la action de 3221 y 22, un amigo. <risa> ¿El nos Pela? El ¿Por pela. el Pela? Le dicen así, vos pelado. Ah, qué <risa> poco original, el bueno, Pela. <risa> bueno, ¿Cómo le van a decir? Nah, un saludo muy grande. Bueno, arrancamos. Arrancamos. Te necesito. Yo también, Nachi. Ah. ¿Qué le pediría a usted a Santa Claus? ¿Qué pediría? ¿Qué pediría? ¿Un cajón de cerveza? <risa>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 artista, poeta callejero What do you want from me That you don't already have What do you want from me That you don't already have Estamos nuevamente al aire, no, no con la presencia de Nacho, el artista. Bueno, buenas y tardes, mar... oyentes. Hola, Gustavo. Hola, eh, María. Hola, Nacho. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Acá en mis manos tengo mi ¿Tenés última... Tenés una impronta. Una impronta artística Exacto. bastante importante. Tengo dos joyitas que son mi último trabajo, que lo terminé el 9 de noviembre de 2017. A las 1 y a las 2, de las cuales voy a leer... Algunas poesías, algunas eh, cuando ustedes quieran. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Muy bien. por y... el aire acondicionado? ¿Qué se cuenta con se la, fiesta, uh -huh. que, que se la fiesta? ¿Que se aproximan las fiestas? ¿Qué les sugiere eso? Y un nuevo fin de año, pero un nuevo comienzo. Una nueva vida, de new life. Eh, ¿A nivel que... país lo ven positivo? Para la mierda. Para el culo. Perdone los abruptos No puedo uh -huh. decir malas palabras así, queda feo viene no, la va. censura pi eh, vale. habla habla tira, tira. Nos van a censurar este viene la censura gustavo <risa> bueno eh, aprontanos bueno, que nos vas a salir? a ver Y este místico hoy. Nuevo, sí, hoy muy, muy místico. Muy, muy místico muy se te místico. ve, se ve el rosario para la gente que no lo puede ver. Les voy describiendo, tiene un rosario. Estoy frente a una multitud de ateos acá en la radio, así que pero bueno, qué <risa> eh, bueno, voy a leer unas poesías de mi último eh, trabajo de poesía que se llama Alas, simplemente mi trabajo se llama Alas. Alas 1 en volumen 1 y volumen 2. Voy a leer eh, una poesía que está por acá. Bueno, dice... Rapidón, rapidón, bueno. <risa> el... no, no, Escribo para sobrevivir, para no quedarme arrojado como estiércol. Es como incesantemente estar pariendo almas y alas. Es como el, el orgasmo continuo. Es como decorar imponentemente de luz este infierno existencial. Es como decir te amo, pero apasionado. Es como hacer lo más importante que pueda hacer un ser humano. Ah, bueno, eso ¿Viste? lo que representa escribir para mí es bastante heavy, bastante importante eh, bueno este, ese se llama El escritor, es otra poesía El escritor se dedica a escribir y dedica todo su tiempo y en eso se le va la vida escribiendo y brinda su fe, sus sentimientos sus su, su más altos pensamientos su alma, su coraje y su miedo, sus esperanzas y tantas otras cosas y a cambio recibe su premio la libertad y un amor auténtico, la felicidad que no puede conseguir por otros medios. Me va apareciendo la cosa. ¿Les gustan las poesías cortitas que hago yo? Pero... Las poesías que hago yo son muy cortitas. Eh, corto pero muy pero breves, corto pero eficaz. Contundente, sí. Muy contundente. Poeta bueno, se llama domé. Dome, Domé. ¿A quién domaste? No, no, bueno, es la sílaba la sílaba do y después me. Ajá. Do, me. Jugando, riéndome. Escribiendo, soportándome, amando, elevándome, evadiendo, inventándome, construyendo, agigantándome, pensando, sintiéndome, meditando, entendiéndome, revolucionando, apoderándome, hallando, espiritualizándome. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Acá la fanática número uno, Laura Sabina Jaime. La chica no, tan es linda mujer, la ¿No es tu mujer por casualidad o me mintieron? Eh, sí, hace dos años, sí. Hoy se compra un aniversario de nuestra... ¿Qué? Decime, Laura, cuánto... Eh, dos años y siete meses hoy cumplimos. Ay, pero qué lindo. Te felicito. A ella sí. la felicito por aguantarte. Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que es bastante complicado pero bueno, ella se la rebusca como pueda. Que aguante, ¿eh? La verdad que sí. Así que bueno, y bueno... No sé si quieren que les vaya leyendo otras poesías de mi autoría, de mi último trabajo. Me que iba a salir algo de, de La Madre Teresa. Bueno, bueno, bueno. bueno. Sí, Les voy a vale. comentar. Yo quisiera que me leas una poesía más. ¿Una poesía más? Una poesía más. Ahí va. Bueno, esta, este es del, del volumen número uno. Ahora agarro el número dos, alas número 2 A ver, vamos a ver, vamos a ver. Eh, vamos a ver por aquí. Acá está, fábrica de pájaros. Si no puedo derribar dos postes de luz, ni detener los automóviles, ni hackear los sistemas, si no puedo darle de comer al pobre, si no puedo ayudar a mis seres queridos como lo quisiese, si no puedo, si no puedo condenar el modelo el modelo nazista, si no puedo cambiarme de planeta, yo quiero ser una fábrica de pájaros. Muy bueno. Muy, muy bueno, muy bueno. Aplaudan. Gracias, ah, sí, bueno, es que Allá en el fondo, placa, eh, la detrás la de la pecera te están te están aplaudiendo también. No se arrodille, no es para sí. tanto tampoco. <risa> Sannachin. Sannachin. Bueno, ahora voy a pues, vamos a la operadora le voy a poder que ponga un tema muy lindo de Mercedes Sosa. Uh, me encanta, soy marzo y pan, soy, ¿cómo es? ¿Cuál? Soy, soy, soy pan, Soy paz, soy más de Mercedes Sosa. Bien, vamos con Mercedes. Yo soy Yo soy Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar Atlántico, viento y América. Reina toracha. Bueno. Estamos escuchando este tema de Mercedes Sosa. Qué belleza, eh, que Sigue lado. sonando al mismo volumen. Al mismo volumen. Y voy a leer una unas tres poesías o escritos de la Madre Teresa te de Calcuta, explico? del cual soy devoto de les pido de, per, perdona a la gente atea que tengo a mi alrededor. Hay algún creyente por ahí seguramente. Eh, bueno, la vida, ¿qué es la vida? La vida es una oportunidad, aprovéchala. La vida es belleza, admírala. La vida es beatitud, saboreala. La vida es sueño, hazlo realidad. La vida es un reto, afrontalo La vida es un deber, cúmplelo. La vida es un juego, juégalo. La vida es preciosa, cuídala. La vida es riqueza, consérvala. La vida es amor, gózala. La vida es misterio, debélalo. La vida es promesa, consérvala. Cúmplela La vida es tristeza Súperala La vida es himno Cántalo La vida es combate Acéptalo La vida es una tragedia Domínala La vida es una aventura Arrastrala La vida es felicidad Merecela La vida es la vida Defiéndela ¿Qué les pareció? Muy, muy linda Muy comodidad Muy comodidad la verdad que es muy linda la poesía esta. Yeah. La, yo digo poesía es muy, pero es, es un escrito es Teresa la madre Teresa es, es una persona para mí un referente de toda mi vida eh, la verdad que lo que hizo y eh, sus, sus obras bueno ahora voy a leer una de la madre de Teresa que se llama Mujer siempre ten presente que la piel se arruga el pelo se vuelve blanco los días se convierten en años pero lo importante no cambia Tu fuerza y tu convicción no tienen edad. Tu espíritu es el plumero de cualquier telaraña. Detrás de cada línea de llegada hay una de partida. De detrás de cada logro hay otro desafío. Mientras estés viva, siéntete viva. Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. No vivas de fotos amarillas. Sigue, aunque todos esperen que abandones. No dejes que se oxide el acero que hay en ti. Haz que en vez de lástima te tengan respeto. Cuando por dos años no puedas correr, tro, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa el bastón. Pero nunca te detengas. Madre Teresa de Calcuta. Muy lindo, muy lindo. Yeah. ¿eh? Qué lindo que lo que elegiste, ¿eh? muy buen gusto. Es muy lindo. Que nunca son, se detenga. ¿Qué? Son... ¿Eh? Que nunca se detenga. Hay que siempre seguir, hay que... a pesar de las adversidades, che. No. ¿Qué les parece? Bueno, para Frenchy Frasy. Y ahora, ¿qué les va pareciendo? Comenten un poco lo que estoy leyendo. Bueno, yo lo creo místico, pero muy conmovedor, o sea, puedes ser ateo y te puedes puedes ver lo que hizo igual, te puede gustar. Claro, claro. ¿entiendes? Es una un ejemplo. Claro, gusta igual, o sea, lo que se lo que dice, ¿te estoy pateando? No, no. Lo que ella dice es muy muy cierto. Comparte eso, ¿no? De, de dónde viene, ¿no? Claro, bueno. Eh... No sé qué pensás, Gustavo. Gustavo sí, yo, sí, estoy de acuerdo Gustavo. con vos. Yo no, soy ateo, pero... Es muy conmovedor lo que dice Es conmovedor. Bueno, y esta se llama... De la madre Teresa de Calcuta. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El día más bello hoy. La cosa más fácil equivocarse. El obstáculo más grande el miedo. El miedo. El error mayor, bajar los brazos. La raíz de todos los males, el egoísmo. La distracción más bella, el trabajo. La peor derrota, el desaliento. Los mejores profesores, los niños. La primera necesidad, comunicarse. Lo que hace más feliz, ser útil a los demás. El misterio más grande, la muerte. El peor defecto, el mal humor. La persona más peligrosa, la mentirosa. El sentimiento más ruin, el rencor. El regalo más bello, el perdón. Lo más imprescindible, el hogar. La ruta más rápida, el camino correcto. La sensación más grata, la paz interior. El recuerdo más eficaz, la sonrisa. El mejor remedio, el optimismo. La, la mayor satisfacción, el deber, el deber cumplido. La fuerza más potente del mundo, la fe. Las personas más necesarias, los padres, los padres. La cosa más bella de todas, el amor. Bien. ¿Qué les parece? Un gusto, ¿eh? realmente. Un no lujo. Eso si quieren que me me extienda un poquito más porque lleva a leer una un versículo bíblico que no es muy extenso no sé si quieren que los lea que es muy importante ¿puedo decir? bueno, bueno vamos a agarrar en, la, en mis manos tengo la biblia el nuevo testa, testamento edición pastoral el eh, cual voy a leer eh, un eh, versículo que se llama eh, bueno, es Corintios 13 nada hay más perfecto que el amor Aunque hablara toda la lengua de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor sería como bronce que resuena o campana que retinia. Aunque tuviera el don de la profecía y descubriera todos los misterios, el saber más elevado, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montes, si me falta amor, el, el amor sin amor nada soy. Aunque repartiera todo lo que poseo, poseo e incluso sacri sacrificara mi cuerpo, Para recibir alabanzas y sin tener el amor de nada me sirve. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla. No actúa con bajeza ni busca su propio interés. No se deja llevar por la ira y, y olvida lo malo. No se alegra de lo injusto, sino que, que goza en la verdad. Perdura a pesar de todo. Lo cree todo, lo espera todo, lo soporta todo. El amor... El amor nunca pasará. Las profecías perderán su razón de ser. Callarán las lenguas y ya nos servirá el saber, el saber más elevado, porque este saber queda muy imperfecto y nuestras profecías también son algo muy limitado, y cuando llegue lo perfecto, lo que es limitado desaparecerá. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba y razonaba y razonaba como niño, pero cuando me hice hombre, Dejé, dejé de lado las cosas de, nin, de niño Así también en el momento presente Vemos las cosas en un mal espejo Y hay que adivinarlas Pero entonces las veremos cara a cara Ahora conozco en parte Pero entonces conoceré cómo soy conocido Ahora pues Son válidas la fe, la esperanza y el amor Las tres Pero la mayor de estas tres ¿Saben cuál es? El amor. el amor. El amor. El amor. Sí, sabía. El amor. Bueno, entonces eh, vamos a redondear un poquito. Eh ¿Te ya conmueve? vamos avanzando, puedo extenderme un poquito más. ¿Sí? ¿Te conmueve lo que escribieron ellos? Quieras. La Biblia, la Madre Teresa, ¿te conmueve eso? Me llega mucho, llega? me llega mucho, la verdad que estoy muy contento de que el Papa sea argentino creo que es un papa revolucionario, eh, que está haciendo convertir ateos en creyentes. Eh, eh, bueno, yo tengo mi creencia muy arraigada en un dios, en, en el dios de todos, no de mío. Eh, sé lo, los, lo, el, como el fundamento en contra del catolicismo y de las grandes estructuras eclesiásticas, pero... Para mí la madre Teresa, por ejemplo, era una oveja negra dentro de la de la, iglesia. Igle, de la iglesia. Así que, bueno, esta es mi parte. Podría seguir leyendo poesías, pero como ustedes quieran. Si quieren hablar de lo que estabas eh, leyendo. Ver, comentemos lo que leímos, lo que vos leíste. Sí. A mí lo de la madre Teresa me parece impactante. Eh, toda la obra, lo que escuchábamos recién... El Evangelio. A mí el Evangelio me gusta el Viejo Testamento, el Génesis. Ah, ¿el Viejo Testamento te gusta? Me encanta el Viejo Testamento. Pensé que iba a salir algo de eso. No, no, para mí lo más importante es el Nuevo Testamento porque el Viejo Testamento no no era antes de que, bueno, que... que... Viniera el Mesías. Claro, de que Dios se ha crucificado y era la vida por todos nosotros. Sí, pero si vos lees el Génesis te das cuenta que de dónde venimos. Claro, el inicio del mundo. El inicio mundo. de todo, claro. Sí, sí, sí. Bueno, no salimos con un repollo, evidentemente eso es. Obvio. Eh, y ni la teoría del bing-bang y esas boludeces que dicen, ¿viste? No se puede decir boludo, pero sí, si querés boludo, sí. <risa> no, muchas gracias, bueno, Nacho. Che, eh, bueno, sí. No, algo a... para finalizar el año, decinos. ¿Eh? Algo para cerrar el año. Algún, ¿Alguna...? Bueno, les deseo una feliz Navidad, Nochebuena, feliz Navidad y fin de año a a todas a todos los oyentes espero que sigan creyendo en mi poesía callejera, los que me escuchan, los que me siguen, que yo ando transito las calles platenses todo el tiempo muy muy seguido. Espero que sigan creyendo en mi arte y bueno, que sigan que sigan creyendo en mí y trataré de superarme lo más posible porque esa es mi, mi Mi concepción artística es poder superarme mucho más de lo que eh, eh, de lo actual de lo que hago, porque todavía no llegué al techo. Me queda mucho por, por inventar, por, por, por hacer. Eh, y bueno, espero que vivan eh, esta Nochebuena y Navidad, a pesar de ser ateos o no, con el mayor eh, espíritu de, de familia, de, de amor, de fraternidad, de cariño. Pese a lo que está pasando políticamente en el país, que es atroz. Eh, que realmente hace que las personas se vuelvan más ateas. Pero bueno, vamos a escuchar un tema de Charlie García... ...que viene con esta onda con esta onda navideña, eh, con esta onda cristiana. Es un tema de Charlie García muy especial que se llama Solo Dios Sabe. Gracias oyentes, gracias María, gracias Gustavo, gracias Laura por acompañarnos este día mi pareja hermosa, divina Laura. Saludo a mi familia, a mi vieja Pupi, que está en las movidas de salud mental, a mi hermana Manuela, a mi hermano Martín, a mi viejo Daniel Hugo Pastorino. Y bueno, que la pase muy bien, que tengamos un año lleno de alegría, que, que las cosas mejoren. Y bueno... Gracias a la operadora Fernanda, que es una genia, que es... Eh... Que te banca tanto. Que me banca, me soporta que cuando les que venís les explico... y le decís, poneme ese tema de, de fondo, claro, poneme aquel tema para... Dos horas diciéndole lo que tiene que hacer. decir La ves, tiene que hacer esto, la ves de esto. y la volvés loca. Bueno, acá tengo a un ser muy querido, Nacho Lafón, que lo amo tremendamente, es un amor, un amor, te, te un amor. Besos, que nos hemos besado varias veces ya. ¿Eh? Picos, ¿no? Eh, eh, me han dicho que lo he visto un pico. Eh, eh, bueno, y le mando un abrazo gigante que está por acá Pinky, que es un groso artístico referente para mí de lo que es la movida artística. Marías, Mar, Marian Sancho, que es un amor, una persona muy inteligente, muy capaz, con un sentido social muy elevado. Y bueno, a Leonor, a, a Rubén Brion, que es un capo para mí en lo que él hace. Eh, bueno, y seguiría nombrando gente. No sé si me olvido de alguien, pero bueno. Eh, bueno, les recuerdo que está la fría. ¿eh? Les recuerdo que está la fría el 16 y 17 en Plaza San Martín. Que llenaremos de, de libros y de arte las calles en Plaza San Martín. Eh, y bueno... Eh, eh, El último programa del año Nacho. El último programa del año ¿Cuándo comenzaremos nuevamente? Seguramente me están diciendo por aquí Que en febrero si se, Seamos optimistas que Yo empiezo en enero Así que bueno eh, Nacho lafon dice que haga un programa yo solo Del cual lo estoy pensando pero bueno, eh, bueno, Yo te gente... doy una mano si querés Dame las dos Bueno, las dos Bueno Eh, bueno gente, solo Dios sabe Que tengan un hermoso Una hermosa navidad Nochebuena, navidad, fin de año Y que el año que viene Al contrario, sea un año Totalmente mucho más positivo que este Los quiero mucho oyentes Sigan confiando en mí en El anarartista Poeta Callejero Y con, chau. Qué nos vamos? Chau, chau. con qué nos vamos Y con qué nos vamos? vamos Con solo Dios sabe de Charlie García Muchas gracias Nacho Gracias tal vez no sea eterno este inmenso amor que te tengo. Pregúntale a las estrellas qué sería de mí sin ellas. Solo Dios sabe nuestros destinos. Gran. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin tocar Y ahora olvidando una noche, solo un anche online ¿Qué onda? Acá ¿Todo bien? ¿Qué sí, onda? Escúchame ¿Qué pasa? ¿Por qué le diste like a la foto de tu ex? Ahora vete, olvida mis selfies, mis febús, mi password, mi clave de Netflix. Jamás la pude hacer andar. Vete, borra mis videos, lo celos de mis viejos, mis fotos en tetas. Ahora vas a ser viral. Vete, olvida que existo, que ya me cansé, que me claves el visto. Ja me desconecto que me suena el tinder Maché con un tipo ¡Oh, wow! So long Shields before the grave A grave saint Again it's To save the spell are don't stunned love, a boy and girl are making you love, a boy and girl are speaking you words, a love so strong it tests their hearts to sleep.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 Espero que logremos concentrarnos en la suerte que tenemos de poder hacer radio en medio de este río de mierda y barro que nos toca vivir en esta parte del viaje gladiador para que, nada, cuando vuelva a salir el sol, sigamos eh, ahí celebrándolo. Poné me gusta en nuestra página de Facebook Radio Nauta, buscán Talleres en el Centro Social y Cultural Olga vázquez Los martes, a las 10 de la mañana, títeres A las 2 de la tarde, acrobacia de piso A las 4 de la tarde, guitarra para participar hay que acercarse en el horario de cada taller centro social y cultural olga vázquez 60 entre 10 y 11 agenda olga vázquez sábado 16 de diciembre desde las 11 y media de la noche fiesta en el patio tocan de mochilas bardo chips y caravan y tambores del bosquecito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 Tienes que llevarle lo que más te gusta Roba para todos los talles, pantalones, carteras, vestidos, remeras Todo lo que necesitas en Además, los productos de los talleres del Centro Basagra Sales y jabones de romancia Bombones y chocolates de dolce Cuadernos y ajingas de pora Fondras y apliques del mundo con pora en el salón, podés comer las pizzas y ruines de la cuchina de Franco mientras escuchas una banda. Y más que tres, a partir de las 11 de la mañana y hasta las 16 de desplamos en la nueva elección, tribunal 78, entre 11 y 12, número 1040, a media cuadra de Parque Saavedra. catalina Catalino a quienes vamos a entrevistar sobre la feria americana que se realiza en una movida de locos en Diagonal 78 en Toros hola catalina ¿cómo te va? ¿cómo te va Cata? bien, bien. ¿y por, por, por ser la primera vez? no, pero sentite como hola. en casa Catalina y no, y, yo estoy tanto de andar tranquilo Y ahí me, me, me quiere conectar, y yo, me gusta tranquilidad, la paz. A todos les doy lo mismo. ¿eh? Sí, sí, obvio. No hay como la paz, ¿eh? Interior. ¿Tenés paz interior, Catarino? Ahora, en este momento, tengo. Tengo. Muy bien. ¿Eh? Está, gracias a Dios. Comparte, compartila con nosotros. y Estás compartido. Hace, hace rato. Hace, de hace, hace, hace rato, que te... ¿eh? de que estoy afuera sentándome, ¿eh? Hacé que tengamos todos una paz interior. Y que tengan, que, que, que, que no se rindan. Man. No, nunca. Eh, hay que tirar, hay que seguir, seguir, seguir para adelante. ¿Cómo es? rendirse nunca? Como él no, decía, no, no rendirse. Man. El dicho. Bueno, y Cata, ¿a qué te dedicas ahí en la feria? ¿Qué haces? ¿En la feria? Y bueno, y soy vendedor. ¿Y cómo, ¿Cómo se Cajero. vive ser vendedor? ¿De ahí. qué? ¿Cómo? ¿Cómo se vive ser ¿Cómo vendedor se, en la ¿cómo fe? Se vive? Entonces... Eh, bien, tranquilo ahí me, me, me tratan de incomodar me, me, me piden el guardia ahí, eh, Que estoy ahí eh. Ah, sí. porque a vos te he visto en un silloncito Y sentado, ¿no? Cobrando y eh, todo eso sí. Tengo la, el dicho Rendirse nunca, retroceder jamás Nos quedamos en el medio. Como <risa> miércoles. Sí, sí. ¿Y cómo están pasando los emprendimientos en estas épocas difíciles? ¿Y difícil? Eh, bueno, ahí, ¿ve? No, pero yo he visto precios muy accesibles, Y ¿eh? ah, sí, sí, sí, no. la ropa muy bien muy muy linda, muy sí, sí, sí, sí, sí, buena para calidad. De... No, y alguno lo lo, lo eh, no, no analiza, no analiza por otro por otro negocio. Y, y, y vendemos bonato ¿Sí? muy accesible eh. yo estuve mirando el otro día que estuve ahí en la movida y es para llevarse varias cosas ¿eh? Eh. Okay. robarse todo no, eh. escuchenme, ustedes ¿Algo? terminan por favor pasen para acá lo que quede, ya no queda más del año Y bueno, y son épocas difíciles, ¿no? Porque lo que he sabido es que a, a, a una movida de locos le, les cuesta llegar a fin de mes. Este... Y eso depende, como me iniste, La ¿Sí? meditación es muy fundamental. ¿ves? Y yo, gracias a Dios, él me, me, me ministra, ¿ves? ¿Sabías? ¿Así? Sí, Dios. Y bueno, contanos qué productos hacen. ¿Qué productos? Sí. Hacemos o no, ¿No hacen? recibimos recibina. Lo recibimos y, y ordenamos. Como que re, lo que recibimos con, con ta, y, y, que y, y son artículos de, de vestir, ropa. ¿sí? Claro, de Pensados. vestir. También, sí. Bien. No, porque te preguntaba porque eh digamos, hay otros emprendimientos donde hacen dulce. Ah, sí, sí. y... librerito. Ajá. Está, no co no la cochina La cochina de Frank eh, eh, La cochina de Frank Y está también el, Goma Eva eh, también, ahí, to, ahí, ahí se entiende con el, eh, con el ¿Cómo es? Eh, chocolate, ¿no? Chocolate. Sí. Flor de chocolate. chocolate Ahí se entiende con con la cochina Y, y, y son las mismas personas ¿no? Que trabajan Casi la mayoría ¿Cuánta gente hay trabajando? ¿Y cuánto puede eh. ser? 15 No sé, nosotros somos como 10 11 o 10 bien. Y la cocina son como 4 o Y para el año que viene ¿Cómo se proyectan? ¿Qué, qué ideas hay? Linda pregunta ¿eh? ¿Eh? Hay que hacerlo al, al de estar arriba, ¿eh? hay que está arriba Hay que consultar con él ¿eh? uh -huh. Esperemos que to, todo viene ¿no? Tiene ser una ser una, una, una buena onda <risa> eh, Te voy a hacer una pregunta Pero que tiene más que ver Con nuestra realidad Que que con la realidad de los emprendimientos. Uh -huh. eh, ¿Cómo se está viviendo en el ámbito de la salud mental el tema de la rebaja a los subsidios, a la esperemos... asignación universal, a las jubilaciones? y eh, Esperemos que, que sea normal. <risa> Porque aumento no, no va a haber, me parece. Esperemos que haya normalidad, ¿ves? que uh -huh. siga siendo normal, ¿eh? Sí, sí. Palo, por, eh. Bien, bien. Eh, bueno, Cata ¿No va a haber más Más ferias este año? Eh, hasta el 6 de febrero 6 de febrero ¿Y la gente con qué se va a vestir entonces? Yo a vestir con, con lo que tiene puesto ¿Con lo que compró? No, no, eh, ¿Con, ¿Con lo que compró? Eh, no, con lo que tiene ¿Con eh, lo que la Uno feria? nunca sabe lo que tiene ¿No? La cantidad es innumerable. ¿Y se vislumbra algún nuevo emprendimiento o alguna cosa Ah, es, está uno de... ¿Cómo es? ¿Video? Ah, video, right. se vienen y, los videos. El video, cine. Video, ciclo de cine, todo Miguel. eso con Miguel, bien, bien. <risa> estuvo acá <risa> el chico del cine, la, claro, el jueves el el anterior. Pasado, sí, sí, sí, el... Daisa, vos. Sí, un comentario pinky de que habías visto algo de él, del trabajo. Eh, no, no. ¿No nada. No, comentamos de las películas que habíamos visto. O Miguel, con Miguel. O, o no, lo... las películas que tiene Miguel, mejor. Parece que es innumerable, tiene Pero falta la falta la ubicación, ¿eh? que, y bueno, eh, entonces... Ubicación ahí. Sí. Es el nuevo emprendedor bueno, bueno, aquí tienen nuevo? entonces ropa de hombre de mujer eh, calzado, mixto, calzado mixto, hombre y mujer mixto, mixto. para niños también tienen visto si sí, a veces hay bueno, se, todo. se lo llevan todo y viene de vuelta eh, así es interminable ¿eh? Sí. Eh, así que, bueno, música, entonces eh. se viene ciclo de cines Sí. Eh, y también sí. hablaron de uno que pinta cuadro no sé qué así ¿Ah, y eh, eh, eso es cuando sí. se, cuando se, se hace esas cosas el eh, tiempo es positivo eh, hay mucho que le gustan esas cosas ¿eh? uh -huh. hay mucho que le gustan esa cosa sí, sí. ¿Sí, sí? estamos enamorados de las imágenes bueno <risa> eh, así que ¿Están entonces... hablando acá con la auricular Sí, sí, sí. Están volviendo locos. <ríe> en estos tiempos difíciles, una movida de locos se sigue moviendo, típico de locos, como no, quien yo... dice en estas épocas que viene todo para abajo, se perfila para arriba, una movida de locos. ¿Sabes qué digo yo? Hola, eh, ¿Sabes lo que le digo yo? Eh, formalizar, ayer la reunión que tuvimos en la asamblea, y en, la, en, en San Martín, en Plaza San Martín. Sí que que que que vagana y kaise de do ¿no? porque viene esto a de, porque van todos los de de cómo se llama este ¿De donde de donde lo mandan allá al manicomio No no no, no hay tiene una formalidad tiene haber una formalidad que eh, digo eso eh, tienen eh, tener ahí formalidad en en, en metro Romero Sí. Y tienen tener formalidad en... Eh, como, ¿Cómo se llama este instituto? Instituto, ¿ves? De donde lo mandan, ¿ves? Sí. Y donde lo, lo dejan a la, las mujeres eh, que, que lo dejan, ¿ves? A los hijos. Y después... ¿Ves? Uh -huh. ¿Eh? Pasan lo que pasa. Ah. Hay mucho sufrimiento. dice sí. Pues la Por gente, eso hay que... Formalizar. Aprender. normalizar eh, Estudio. Eh, para que se eh, para que se, eh, se oriente, ¿ves? Para que sepa cómo es la vida. Sí. Claro. y para que sepa cuando salga para afuera eh, sepa cómo cómo ubicarse ve cómo vivir sí, sí. Para conocer, pues así se, así se terminaría bueno puede ser que se termine laron la, vez uh -huh. pues saben cómo tiene que y si sigue siendo si te gusta no va, ahí es otra cosa vez claro teniendo conocimiento sabiduría eh, teniendo conocimiento experiencia sí. ahí eso eso digo yo Y sí, capacitación, ah, amor, no, hermandad Formalidad, formalidad. Solidaridad, eh, formalidad Formalidad, formalidad Mira todas las palabras social, que, vida social Vida social, no vida social. hace falta eh, Todo ahí, eh, todo es vida social Y todo lo que estamos, eh, todo es vida social Sí, por eso por eso estaba bueno el tema de, de la feria Porque es un evento social, tocan bandas, se junta la ah, gente, también, charlan Y ustedes ahí ¿no? principian Sí. Son claro. reuniones, reuniones para la familia uh -huh. va todo todo Para todo tipo de gente Claro, claro Para lo que está normal Todo tipo te... de gente le, y todo le, tipo de edades eh, Exactamente, pero En paz Obvio Llevemos las fiestas en paz, por favor eh, Tiene a ver veces... siempre paz, paz La paz Está muy bien ¿no? sí, ¿eh? La música Bueno Y ahí lo vemos a lo vemos a Rubén todo que todo. llegó. Todo Bienvenido todo. Rubén. Todo todo se debe Hola, todo por un principio de 2010 pa para adelante aproximadamente. Cuando me fueron a visitar ahí en la, en, en el hospital en, en la sala de cirugía. Sí. Usted, usted estaba testigo, sí. usted, usted estaba usted estaba y bueno la, la que se aproximó ahí luz, don, el otra Paulú y eso se nos tomó a su sí, me, me haces volver al pasado vos, <ríe> y bueno pero... hace siete años che más más eh, qué sé yo así que bueno ¿Vienen los bang, bang? se vienen los bambang se vienen los bambang a los tiros vienen <ríe> los bambang a los tiros bueno vamos a continuar gracias por haber concurrido a este santo ¿Tú? lugar de la radiodifusión no le pido a la gente que escuche mucho las radios comunitarias, porque creo que la teca, la verdad, viene por ese lado, porque si de las radios comunes que uno Hay escucha... Hay que resistir, Pinky. Sí, viene todo en ese plan, así que... Hay que resistir. Hay que Y ir para adelante. Una sí. pregunta, ¿se escucha mi micrófono? ¿Se escucha? Se o... escucha, yo te escucho, porque te tengo que hablar. Porque llámame algo. Así que... ¿No te escuchas No me escucha Está sorda limpieza de oídos <ríe> eh, bueno, vamos a continuar entonces con Bang Bang, muchas gracias Catalino por haber estado muchas por haber publicitado por a una movida de locos y sus emprendimientos que todo, que todo, que todo termine bien, bien. ¿eh? y co bien, que, que comience de vuelta bien si, sí, vamos a y terminar a, a, a todo ahí, bien. que termine y que comience de vuelta bien que tomas Catalino café tomas puede ser, sí, pero no, en este momento no no, no, no, porque más no querías, ¿sí? digo... No, no, no, en este momento no, eh, yo tomo TDD. Ah, TDD. Pero tomé antes de venir. Ah, está Así bien. Así me, me acondiciono, ¿eh? Me, me hace la... Pido que me haga la digestión y me acondicione. Claro. En cada corazón, únicamente habita el, el Señor, eh. Y escucho la palabra, ¿eh? Me, me acondiciono, ¿eh? Bueno. Bueno. Muchas gracias por nos venir vemos, Catalino Y bueno, nos estamos Yendo con Bang Bang me... Y viene Rubén Brion y su bloque Nos vemos Mami yo soy guapa, mami yo soy guapa, mami yo soy guapa Mi pelo rubio, mi cara guapa Menina fea, mi cara guapa Quiero salir en un cuadro de Velázquez Mami porque no me pinta mi Velázquez Porque siempre salí tu y el papa Mami será que es que yo no soy muy guapa? Dime guapa, dime que soy guapa gana pico princesa me ama bonita bella yo te parezco guapa señor Rita Margar Rita yo soy loacomplor de N pero escuché un secreto yo la estoy pintando a usted ¿Viste que en el cuadro se está pintando un cuadro o pues en realidad la señora yo la estoy pintando a Llámame Velaque, que eres extraordinario El niño de Sevilla vino a subir el nivel Al señalar tonto cómo se tiene que hacer Entonces yo soy guapa, guapa. Sí Velaque, yo soy guapa, guapa. Bueno, ps, soy guapa sí, Velaque que Normal sí. Pero, ¿por qué esta obsesión? Porque yo soy una niña mil sesientos Y en acción, la burbuá llena privilegios Y la vida en palancia es más aburrida No no estábamos hablando de ¿Ah, no? ¿Y de qué estábamos no, no hablando? Todo, no todo gira en torno a tu vida, Margarita No, no, no, dilo, dilo, dilo. venga, en serio ¿De qué, ¿De qué si estás no hablando? No dejas hablar, no dejas hablar ¿Por qué me dices que tengo que ser no dejas guapa? dejas dar explicaciones dices, ¿Yo? A ver, es, que, no, es que solo digo... tengo 5 años A ver, es que yo quiero jugar es a otras cosas. cosas Yo no quiero es estar pendiente de ser guapa O, o no, no, yo habla. no me quiero no. poner estos vestidos Mar ¿Qué no? Margarita, ¿Te te escucha, un momento Por favor ¿Por qué me dices déjame si, deja, si no estoy guapa está, no me casaré? inventando es que, aquí cosas. Es que no es normal. No. Que yo no, con cinco años, recién no, no, cumplíos no, no, no con es eso, cinco no. años. no Mi mayor miedo sea no casarme. Perdón por meterme, ¿eh? pero si tu miedo es no casarte, no te preocupes. De hecho, ya estás prometida. A tu tío Leopoldo, el hermano de tu madre. Tu tío, el que te regala 50 caballos cada Navidad. Tú tranquila, ¿eh? que, que casarte te casas. Vamos, vamos que si te casas. Vamos, como que... Como que tu boda es un arreglo histórico para mantener la monarquía hispánica es más a, a, a los 15 años tendrás tu primer hijo y a los 21 morirás por las secuelas de tu cuarto parto entonces yo en el aire fm 1063 Centro Social y Cultural Olga vázquez Ciudad de La Plata Transmite Radio Nauta FM 106.3 Radionauta.com.ar eh, Bueno, en esta Navidad eh, en que no sé por qué comemos tantas cosas nueces y todo eso que nos da más calor Este, no sea, no es una Navidad argentina. Yo le pediría a Papá Noel que se vaya a la puta que lo parió, porque de chiquita me dijeron que podía pedir cualquier regalo y me traían cualquier bosta, o sea, que nada que ver con lo que decía mi mamá y mi papá. Yo decía una bicicleta. Ah, no, pero Papá Noel le tiene que dar al, a los otros chicos también, no alcanza. Siempre traía medias. <risa> Si lo que sueño concluye algo No te apures Llamar loco Hola, estamos nuevamente en el aire Siendo las, casi las cuatro y cuarto de la tarde Con la presencia de Rubén Brion Hola Rubén Hola, Hola compañeros, buenas tardes Mariana Hola Rubén, hola, hola, queridos hola, compañeros Marian. hola Mari y queridos radio oyentes que están allá. ¿Qué nos trajiste hoy, Rubén? Y acá bueno viene con un balance del 2017, difícil hacer balances en un día como hoy, un día tan atravesado por noticias tan complicadas y situaciones tan duras como las que están pasando en este momento en el Congreso, sí. ¿no? Sí, verdad eh, que sí. Se me ocurría pensar como un año donde como síntesis podríamos resumir en este concepto que se acuñó en los últimos días este estado de excepción, ¿no? Este estado de cosas que implican una derechización, una profundización del modelo de ajuste y de exclusión del modelo de transferencias de recursos de los más de los sectores populares. Eh, a los grandes grupos concentrados, un modelo que por supuesto no cierra con la gente adentro, cierra únicamente para unos pocos. el gobierno, con la gente afuera, y cierra con represión, tanques, gendarmería, reprimiendo al pueblo, e inclusive a sus representantes, tal cual pasó ayer y hoy. Me refiero a los ataques sufridos ayer por la diputada Donda, Sí. por el diputado Leonardo Grosso de Levita, hoy por eh, Darío Martínez, eh, Mayra Mendoza y otro diputado que no recuerdo del Frente para la Victoria, eh, a quienes les echaron gas en la cara y otra serie de barbaridades. Sí, les pegaron palazos, los arrastraban. Exactamente. Eso eh, sumado, digamos, a la violencia de un Estado autoritario, de un Tipo que cree que puede hacer todo y que dirige a los gobernadores con aprietes, ayudan, eh, obligándolos a ser cómplices de esto. En lo cual quiero rescatar la figura del de gobernador de San Luis, eh, que es el único que se plantó de manos ante estos este, eh, aprietes y estas este, psicopateadas de, de Maquip. Eh, un año que prefiero quedarme con algunas cosas que son dolorosas pero me alivian y me gustan en este tránsito eh, los ojos buenos que dicen tanto de este chico de 25 de mayo que pierde su vida infamemente en el sur, Santiago eh, el recuerdo de, de Nahuel eh, asesinado por la espalda en un enfrentamiento que nunca existió Eh, la carita de Micaela García, eh, presa de un chacal hijo de puta, que la última, ¿no? Eh, en la lucha como a tantas compañeras mujeres, tantas mujeres que por las que hemos luchado en el Ni Una Menos. Pienso un poco en las elecciones tramposas y fraudulentas en, de las PASO, en ese intento de manipulación de un triunfo que nunca fue... Y en ese segundo triunfo, amañado, chiquito, cortito, pero donde un gran sector de la población se confunde y parece que se enamora del verdugo. Qué dolor ver eso, ¿no? Qué dolor ver cómo los que deberían estar votando por un proyecto nacional, votan por la oligarquía. Es terrible. Eh, es una etapa de presos sin condenas, los presos políticos, porque qué otro nombre ponerles, empiezan con milagro y terminan con muchos más los que ya tenemos, Amado, De Lía, eh, Esteche. No sé muy bien qué hicieron, pero no importa, por las dudas marcha preso, ¿no? Eh, causas armadas a medida, submarino, muertes, desidias, olvidas del Estado, lecturas conspirativas, podríamos decir, tantas cosas, dolor, silencio, impotencia de toda esa gente. Recortes a los jubilados, brutales transferencias de los recursos, siempre pegándole a los más débiles, ¿no? Recorte eh, de las pensiones. Recorte de las, de las pensiones, capacitado. exactamente. El y, televisión para evadir televisión, mucha para evadir. televisión ese permanente martilleo del nuevo plan Cóndor comunicacional, ¿eh? ese, Además, que, que hizo tantos estragos, lo tenemos el ejemplo, y eh, nosotros lo vemos como de alguna forma invitan a enamorarse del enemigo, pero lo vimos con Dilma, como la bajan eh, la, de, sin una fundamentación concreta, simplemente porque hay un plan mediático y judicial y político de destituir gobiernos populares este, y de encarcelar a esos líderes en el caso de poder hacerlo. ¿no? Eh, y el pueblo siempre ahí, por, por suerte, el, pero el pueblo poniendo el cuerpo Y nosotros siempre poniendo los muertos, ¿no? Eso está claro, que sector pone los muertos. Eh, ¿Hay otras cosas alegres? Oh, te iba a que decir, han, ahí sí, quería llegar. ¿No tenés algo de positivo en tengo, este año? Tengo, tengo. Tengo cosas de positivo también. Estaba tratando de hacer el panorama. Digo, la lucha. La lucha que, por suerte es mucha lucha, y no se no para, el Olga que resiste, el Olga sigue resistiendo, seguimos acá, nosotros estamos acá, seguimos estando. El pueblo siempre ahí poniendo el, al, el pecho, pecho a las balas, a las, a las balas eh <risa> expresión absolutamente literal como es el ejemplo de hoy. Pero está esta lucha que no para. ¿Mm? Todos resistimos, todos combatimos. Todos conspiramos un poquito para poder tener una patria para todos o volver a tener una patria para todos. Por suerte, la lucha no se detiene. Hay muchos que seguimos sintiéndonos que no nos da lo mismo que toquen a un viejo, a un pibe, a un, a un eh, jubilado, a un pobre, a un loco, al pueblo. No nos da lo mismo. Macri, no nos da lo mismo. Así que no nos lograste cagar la cabeza. Y nosotros vamos a seguir... Sintiendo que eh, hay un lugar donde la patria existe, otro país es posible, y ojalá, ojalá que así sea. Yo este, concuerdo en todo lo que estás diciendo. Y me parece que eh, tuvimos un año bastante duro, muy fuerte para la, la oposición. Sí, sí, dicen, sí, soy oposición, sí, soy oposición. Me parece que, que no tenemos, que ya tenemos, el pueblo tiene conciencia y no quiere más de esto. No, no Decimos basta, todo el tiempo, todas las marchas, todas las semanas, la capital, Plaza San Martín, Plaza Moreno. El pueblo está diciendo basta y Macri no quiere oír. Se le viene fe a Macri, se le vino la noche me parece. Sí, es un gobierno que no escucha, que no oye, que no le importa. ¿Es lo que se buscó? Es lo que se buscó. No, pero él, él es ciego, sordo, mudo. Sí. sí. Los, los monitos, sí. ciego, sordo, mudo es. Sí, sí. sí. Nunca, pero, ve, nunca vemos un discurso en la, en, la, en la televisión. Cristina vivía todo el tiempo con las cadenas nacionales. Él no aparece nunca. Es ciego, sordo, mudo y tiene, a mi gusto, una tienen todos ellos una mezcla de barniz de objetividad que los pone entre la provocación y la pelotudez, porque otra palabra no encuentro para definirlo. Por ejemplo, convocar una jornada de sesión extraordinaria del 20 de diciembre, traer a Obama el 24 de marzo. Solamente una persona como Macri podría hacerlo no Ellos, cambiemos, sentido, que no, no que no sentido. saben de la historia, que le preguntás qué día es de julio, posiblemente no lo saben, no lo porque, saben. porque además son ignorantes políticos es una mezcla de provocación y de estupidez. Perigrosísima, CQ... ¿no? A lo, lo Trump. No, discúlpame. Un poco a lo bueno. Trump. Eh, una vez en CQC, le hicieron, cuando Macri era jefe de gobierno, le, le hacían preguntas. Los chicos ¿viste, de CQC que se metían en el prepo y mostraban un circulito de un tipo que le iba, un asesor que le iba diciendo lo que tenía que responder. Porque es un títer, le, le, le dictaba lo que ah, tenía sí, que Era en relación a arreglos de las calles, de, ah, de, de, de, del entubamiento otra, de los sí, arroyos, sí. algo así. Y, y, y, y, y él decía, bueno, estamos trabajando en eso. Le sí, sí, sí, sí. Si no fuera que actualmente es el presidente, eh, mueve risa. Eso te voy a decir sí, claro. ese es, es, es, eh, eh, si no si no tuvieron o sea si no nos dirigiera la vida sería algo cómico de, claro. de, de exponer pero no me parece para nada cómico lo que hace no es nada cómico y como proyecto digamos es y aparte cómo toca tremendo, a la oposición ¿no? estoy muy mal por la oposición porque lo que le hicieron a Cristina con los fueros con todo eso lo que pasó la semana pasada me duele mucho Clarín en medio de todo esto, moviendo bueno, el que verdaderamente Mani... mueve los... Es el verdadero... Mañeto ¿no? y, y sus secuaces. Y nunca van a perdonar que haya habido un gobierno que se apartó, aunque sea un poquito así, pero que se apartó de los designios de los grandes grupos económicos. No se lo van a olvidar. Y van a seguir en esto, como dice el compañero Mariotto, me gusta esa frase que le escuché decir el otro día... La derecha oligárquica cuando gobierna es muy impiadosa y muy cruel. Y muy vengativa. Sí, sí. sí Claro que sí. Claro que son. Esta vez, por medio de los votos. Antes llegaban por medio de los golpes. Pero es una nueva forma de arribar, pero con el mismo concepto revanchista, vengativo y avasallante que ha tenido la derecha oligárquica. Pero vos ves que en todo el mundo está pasando lo mismo. En España, en, en Estados Unidos, en... Sí, pero... En Brasil, sí, en hay Chile... hay un reflorecimiento de las... de las derechas en todas sus formas, Exactamente, ¿no? Sí. Exactamente, eh, sí. No es solamente Argentina. No. Lo cual no, no implica que estemos bien con eso. No, y que no implica Aunque tampoco que un sector muy importante claro. le presente batalla Aunque y haya una gran lucha. ¿no? Que haya... que, hay, sí, que gane, sí, ¿no? Que ellos vayan sí, ganando sí, sí. terreno. Sí, tal cual, tal cual. Yo creo Me que... Parece, que sí. En parte, por ahí se criminaliza a los pobres estén diciendo que votaron a macri por una cuestión de identidad de clase eh, tergiversada no estén como que creyeron que que por votar a, a un rubio de ojos celeste con toda su familia rubiecita y clarita por eh, ellos se podían sentir identificados porque no sólo la la clase media alta lo votó también, eh, lo votó la clase baja, yo creo que tratando de sentir esa identificación. Mira yo creo que la clase baja o la clase media, media baja o la clase media, eh, dice que fue un, un voto castigo porque ya no querían más los 12 años del kirchnerismo. Eh, vos cuando eh, chequeás información o haces encuestas así, encuesta a tu vecino, a tu verdulero no, no, yo 12, más de 12 años no aguanto sí es lo que te responde? Sí, sí, sí, medio como el voto un voto inocente, pero por el cambio por esta claro. cosa de que era necesario cambiar aires nuevos claro. sí, sí, sí, de sí, ahí sí. viene el eslogan el de ellos, cambiemos Sí, ellos supieron montar una campaña oh. bastante hábil no sí. este, en eso sí comunicacionalmente son son hábiles eh, y se valieron de esto de la imagen del desprestigio de la imagen de cansancio y de estas cuestiones de la gente que no se puede vivir más así esto es imposible bueno este el tema es hasta qué punto es esta cuestión, cómo puede pasar que sectores populares se enamoren del verdugo ¿no? Ah, eso, <risa> eso, me eso es lo que, yo, lo que sí. es este duro, triste de aceptar pero bueno, un sector si sí se enamora o todavía no, sí. lo, no se da cuenta con quién está no, durmiendo no, no, por no, lo no. menos sería durmiendo hay gente, el hay gente el que amigo. dice no, yo los 12 años no los quiero más pero ahora este hijo de puta me está partiendo el orto bueno, ¿en qué quedamos? <risa> y bueno, por lo menos están tomando conciencia están tomando conciencia <risa> No? y que hay poca vaselina encima claro. no hay gel okay. no hay gel íntimo, Esto, hay arena no pasan por la farmacia por farmacitis <risa> poca, poca, poca no pasan por farmacitis si te duele ella. mejor sería la idea porque <risa> son la unigarquía como, como dice Mariotto claro, tal cual tal, cual, tal cual. Sí, sí. cerramos el bloque con Sara Ebe buenísimo Bueno, bueno, dale, dale. Eso, eh, nada, sí, la idea de que, a ver, síntesis, eh, la la única la única lucha que se termina, la única lucha que se acaba es la que se abandona. Sí. Como dicen las queridas madres, no vamos a abandonar nuestros pequeñísimos, chiquititos lugares de lucha, pero desde acá vamos a tratar de seguir denunciando las injusticias y tratando de reconstruir una patria que nos cobije a todos. Muy bien. ¿Cuáles eran los aspectos buenos que ibas no iba a comentar? <risa> no, bueno, sí, está bueno, en medio de todas estas es pálidas, que la lucha continúa, que hay una gran lucha, que el Olga está vivo y resiste, sí. esas cosas, que estamos acá y que por suerte tenemos la posibilidad de continuar y de tener un espacio desde donde hacernos oír. Una opinión no diferente, una opinión diferente, ¿no? No todo está perdido, hay esperanza. Hay, hay gente en la calle, eso es un muy buen signo, digo sí. diferenciándonos con otros momentos de retracción popular, tal los 90 donde era la paz y el cementerio de los 90, ¿no? bueno hoy no es así hay mucha es posible pensar que tal vez la podamos ganar o empatar bien muchas gracias muchas Rubén muchas muy gracias bien. Rubén con tus gracias chicos y ah, con tus resumenes personal, agradecimiento, excelentes, agradecimiento total de este espacio y por muchos años más, más compartiendo más. esto sí, no, no. vamos a seguir adelante Nos vamos con Ana Ay, la... ¿Vamos con Sara Eves Sara Eves, muy bien fuera lobo rudo me tiene junao no puedo ni estar tranquilo no hice nada que culeao solamente nacer pobre y hombre de morir peleao como un perro contra otro por ser perro mal consigo si consigo quiero quemarme contigo Tuve he quemar, Tu que quemar, Tu he que que marcho, Tu que quemar Tuve que quemar Tu que quemar Tu que quemar Tu que quemar, Tu que quemar, Tu que quemar Tu que quemar amigo Tuve que quemar a los expertos que me quisieron tratar Tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar Dejaste tu desodorante, aprieto sale el líquido que me hace recordarte Me parte la mente, pongo el encendedor y le doy fuerte, quemo, quemo, quemo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 Centro Social y Cultural Olga vázquez 60, entre 10 y 11. Los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos nos organizamos y estamos en la calle. ¿Sabías que por el tarifazo de luz y gas, como trabajadores tenemos que elegir si pagar las facturas o comprar alimentos? ¿Sabías que el sueldo de las y los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos no supera la canasta básica? Desde la Ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. 106.3 Sí, Gustavo, estamos al aire. Estamos al aire nuevamente, Nacho Ramón, Nacho, el artista. Eh, Pasaré el mensaje. Con la presencia Laura. Bueno, bueno. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿cómo, ¿Cómo están? Mi, Bien. Mi eh, Bueno. <risa> bueno, quería hacer una breve acotación, eh, una breve acotación, resumen. No sé. Bueno, yo soy el anarquista, eh, estuve hablando en un bloque anterior sobre cristianismo y estas cosas de la creencia y todo esto ahora lo que yo quiero decir es que eh, me considero un revolucionario artísticamente que que me quiero jactar porque no quiero que la gente malinterprete mi mensaje me considero un revolucionario toda la vida desde 18 años en adelante que empecé a escribir y a vender mis poesías en la calle siempre me dolió el mundo siempre me dolieron las injusticias fervientemente Eh, ayudaba a los que podía en la calle y me pone muy mal que por ahí la gente eh, se, se crea que uno dice un mensaje como si estuviera todo bien me está doliendo mucho lo que está pasando en el país me está doliendo muchísimo veo a los gendarmes por televisión y realmente me pongo muy mal y tengo ganas de ir a la plaza si estuviera más cerca, de si que no estuviera en La Plata voy a la plaza me inmolo con un gendarme y los cago a trompadas porque la verdad que las ganas la gana no, no me faltan ...de ir y con esa... Y sus hijos de revimir puta... Eh, eh, ...el tema es como... Que ...un conocido me dijo... ...que estuvo en la época de la dictadura... ...me decía... ...que bueno... ...ellos estaban resistiendo montoneros... ...contra la dictadura militar... ...y me decían... Eh, ...a un amigo de un, de un conocido... ...bueno que no, no voy a decir los nombres... ...decían... ...y mirá, fíjate ...por ahí pasa por otro lado el cambio... Por ahí tenemos que ir con la Biblia, por ahí tenemos que ir con la religión. como Considero que hubo eh, curas muy eh, progresistas como Mujica o otros más como Farinello. Entonces eh, me parece que siempre es lo, lo mismo de siempre. Eh, que volvemos a caer en la, en la pelea, en el odio contra el odio. Eh, esto que está pasando vuelve a pasar otra vez en, el, en este país. Pasó en el 83 creo que si mal no recuerdo. ...y vuelve a pasar otra vez ahora... ...me parece totalmente... ...totalmente que, que estamos peleando... ...y que las luchas sociales se hacen... ...y volvemos a lo mismo... ...entonces me parece... ...que por ahí habría que buscar... Eh, ...por otros medios el cambio... Eh, ...realmente no a mí me, me, me fisura la cabeza pensar que... Eh, ...hubo un, un gobierno revolucionario... No, ...supuestamente... Se lograron muchas cosas y se cayó toda la mierda. Entonces siempre el pueblo vuelve a cometer el, el mismo error. Siempre estamos en lo mismo. Entonces por eso es por el, el, el tema del cual me hace pensar que debemos buscar diferentes caminos. Que yo lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo considero al tema religioso como una forma de resistir. No olvidemos que Jesús fue un revolucionario también. Eh, bueno, ese es mi mensaje Realmente te quiebra ver lo que pasan por televisión Realmente te quiebra Y bueno, esto quería decir nada más Y bueno, presento a Laura, a Mariana y a Gustavo Gracias Nacho Gracias, Gracias Nachito Gracias. Gracias. Bueno, acá tenemos la presencia de una historiadora eh, Hola Laura, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Sí, yo aparte soy fanática del programa Yo lo, lo escucho después Eh, cuando eh, cuando voy a casa y, y, y lo puedo escuchar por internet porque justo en el horario que sale al aire yo estoy en, en el aula con, con los chicos sí. y a veces queremos escucharlo pero con mi teléfono no se puede entonces eh, eh, no, no podemos pero la verdad que este, este tipo de espacio este tipo de medio eh, de, de comunicación Eh, alternativo al, al gran medio hegemónico que que estamos eh, padeciendo no con el, el ceo clarín eh, estos espacios los necesitamos más los necesitamos más en los barrios por eso agradecemos muchísimo a, a Olga vázquez a, a este espacio porque necesitamos otras voces las nuestras y las las voces de los que estamos padeciendo ¿no? de, de los que estamos viendo la realidad y como decía el gran artista eh, está eh, ves cosas que hacía muchísimo tiempo no eh, no ves y buscase eh, algún tipo de, de, de consuelo o de, o de esperanza en, en, en bueno en, en fe en esperanza y en el amor ¿no? porque sí. son esas virtudes Eh, innatas en el ser humano que no, eh, que no debemos perder eh, al, al atravesar estos tiempos no así que bueno, muchas gracias por, por, por dejarme estar, yo solamente quería venir a ver mi programa favorito de radio, pero bueno me, me, me, engancharon, me engancharon para hablar un poquito desde la historia eh, de lo que pasa ¿no? ¿Qué nos pueden decir los últimos acontecimientos que están sucediendo como historiadora? Eh, bueno, me estaba escuchando atentamente y eh, en, en el bloque anterior y eh, bueno, eh, Rubén eh, muy, muy acertado en, lo, en, en sus reflexiones, eh, pero me quedo con una, eh, con una reflexión que, eh, que Mariana dijo es que cómo el pueblo se puede identificar con la clase a la que no pertenece, Y lamentablemente esa, así se parió esta patria, <ríe> con un grupo eh, de gente, hace más o menos unos 300, 400 años atrás, con un grupo de gente de la nobleza que nadie quería en España y que eh, formó acá en, en Buenos Aires, en el Río de la Plata, una situación de comercio ilegal, eh, Eh, es esclavista bueno venían los los, eh, los contingentes llenos de africanos secuestrados para para, eh, para los eh, eh, para la esclavitud no eh, que se necesitaba en esa época con el modelo eh, económico que impuesto por por la colonia eh, española y el río de la plata era el puerto ilegal así que se gestó así lo que hoy tenemos es lo que fue <risa> eh, es decir eh, este Eh, los mismos las mismas familias que eh, crearon esta suerte de élite que después se llamó eh, la oligarquía eh, están hoy gobernando eh, ahora son parte del estado siempre tuvieron el poder porque ellos son eh, los que mandan ¿no? porque son ellos son los que mandan acá y en el mundo es ese grupo de poder. Sí, el problema es cuando se adueñan del Estado, porque el Estado somos todos. Y hay un problema, siempre te mienten, como como eh, como mintieron siempre, te hacen creer que perteneces, en este último caso, a, en, a partir de palabras abstractas, como cambiemos, como mi vecino, entre todos, todos podemos. Sí se puede. Bueno, toda esa abstracción... Que viene también de la época de Rivadavia, esa, esa política ribada, eh, eh, barrariana abstracta, eh, traída de la ilustración inglesa y francesa, que no nos dice nada, que en realidad es, te cago, trabajame, que yo te cago, trabajame, generame ganancia, que vas a seguir siendo esclavo. Y eso es lo que está pasando ahora, lo mismo. Y a partir de esa política rivadavariana es que ahora están los que están, ¿no? A partir de las mentiras y de las cuestiones abstractas. Por eso yo me, me, me quedo con, eh, con esa reflexión que hizo Mariana de que cómo es posible que un montón de gente, que somos parte de, de, del pueblo, ¿no? Del Estado, de la sociedad, cómo se eh, pueden adherirse a, a, a este tipo de política a partir de creerse pertenecer sería Por, una disúlpame sí, Laura sí. sería como una en eh, una negación de no me sale en este momento de, de su conciencia de clase exactamente eh, es decir poniendo el voto eh, se sintió que perteneció tal cual Ese es el problema sí. entonces tenemos un problema y hegel me, me voy a acordar de hegel un, un filósofo eh, escritor y pensador alemán del siglo 18 casi 19 eh, también hizo una, una reflexión sobre la cuestión del amo y el esclavo no eh, en, en, res, en resumen el amo es el que se sabe siempre que es amo por eso ya nace con la conciencia del amo porque sabe que manda nunca jamás se va a reconocer en el esclavo porque sabe que lo domina el problema es de él, del esclavo del esclavo que se reconoce en el amo pero después está el esclavo que se reconoce a sí mismo y se reconoce a los mismos que comparten su padecimiento y Y en ese momento deja de reconocerse en el, en el amo y se reconoce como esclavo libre. Y ahí empieza a un pensamiento de la dialéctica, ¿no? mm. que después Marx va a tomar. Y, eh, va, a tomar y cuestión, sí, va, va a tomar y dar la vuelta. Eh, sí, va a tomar y dar la vuelta, que después bueno la historia se va a complicar un poquito a partir de eso. Pero... Eh, en estos tiempos está bueno eh, volver a Hegel como para entender un poquito eh, el error del querer pertenecer a la clase que nunca jamás vas a pertenecer porque no sos de los que mandan, porque la fiesta no es para todos no, no, nunca lo fue desde que, desde que existe la historia, desde que los historiadores dicen la historia empieza acá siempre fue así Entonces, eh, siempre hubo revoluciones, hubo, eh, hubo vueltas de, de, de, de la tortilla, si se quiere decir, pero eh, siempre eh, terminan como ganando ellos. La cuestión es que ahora estamos eh, eh, reviendo el error. Algunos van a seguir sosteniendo su eh, voto si se quiere, a, a este gobierno terrorista, que para mí es un gobierno terrorista, es un terrorismo de Estado. Es un terrorismo, es estado. Un terrorismo de Estado. Eh, donde se van a basar en una palabra muy abstracta, que es la democracia, pues, muy abstracto, y eh, en donde todavía muchos sostienen ese fundamento a partir de, de la soberbia, de no querer decir, me equivoqué, perdón. Así que, bueno, las luchas van a seguir, y eh, antes de ser profesora de Historia yo fui también una militante social y también estuve en Los Piquetes, eh, así que bueno, eh, eh, eh, conozco los barrios, yo soy de Florencio Varela, de los barrios más marginales de Florencio Varela, trabajo en los barrios más marginales de Florencio Varela en las escuelas, ...y eh, la verdad que yo en el aula lo veo... ...así como ustedes ven el padecimiento de los demás... ...y que Nacho Lanartista ve el padecimiento... ...yo también lo veo y lo veo en, la, en, en el aula... ...el aula es el fiel reflejo de, de, de, de la realidad que estamos pasando... Eh, ...pelearse por las dos pepas que te dan... Eh, ...es decir, viene eh, la auxiliar y les reparte... ...un paquetito con dos pepas al turno tarde de los chicos que por ahí recién se levantaron y que tampoco cenaron a la noche eh, donde eh, se, se nos pide a nosotros que tratemos de eh, enseñar y que aprendan y que aprendan cuando sabemos que si no tenés azúcar en la sangre el cerebro no va a funcionar eh, entonces hay una, una suerte de de mmm, perversión, porque es, esto es perverso. Es, la verdad, perverso es y psicópata, perverso, sí. Perverso, sí, sí. Eh, entonces, bueno, eh, me adhiero a, a los dichos de Nacho, que creo en el amor, en la esperanza. Recién, eh, na, eh, Nacho lafon también estábamos hablando afuera un poco de, de, de eso de la esperanza, que es lo que nos sostiene y lo que nos va a llevar a las calles. Yo ahora tendría que estar en la marcha Pero bueno, preferí venir acá, a mi, a mi programa favorito, como lo vuelvo a repetir. Bueno, hay un, un, hay una... no me gusta decir frase, porque no es una frase. Hay un, un fragmento de Pichón Riviere que dice... Quien se entrega a la tristeza, renuncia a la plenitud de la vida. Para sobrevivir, planificar la esperanza. Mirá qué linda frase, no la, no la tenía, qué linda que... Después me la escribís. Por supuesto, Dale. claro <risa> que sí. Sí, te la sí, escribo. Sí, sí. Bueno. Y bueno, para terminar, eh, eh, no a la reforma previsional, no a la reforma laboral, no a la reforma de la salud mental, no a la reforma en salud, no a la reforma a la educación... Basta de gatillo fácil, no a la represión a los pueblos originarios, el Estado Nacional, Provincial y Municipal es responsable. Basta de persecución a los pueblos originarios, fuera Benetton, fuera Thompson, fuera Barry Black y todos los los tipos que manejan el mundo, fuera de nuestro país. Gracias. Muchas gracias, Laura. No, me tiré por vos. Me tiré por vos. Bueno, hoy... Eh, tras Quise, quise, pretendí... Acá tengo un creador que me puede criticar... Hacer una especie de cuentito... Que se llama Feliz Vanidad. Esto de Feliz Vanidad... Es un invento de Nacho lafon El payaso Noel... Esta vez se vistió de amarillo, porque quiso que todos cambiemos. El payaso Noel pensó bien los regalos y eligió para sus más amigos, los que manejan sus hilos de títere, juntar muchísimos millones de regalos multimillonarios y se los repartió a esos 100 amigos o familias o quizás un poquito más de 100 Pero claro, le quedaron todo el resto de los amigos argentinos, con regalos de muy mal gusto. No eligió bien el payaso Noel, porque en esta feliz vanidad nos trajo. Represión, trata de personas, despido, precarización laboral, superinflación, desaparecidos. ...desaparecidos por sus preferidos, los papás gendarmes. Pero qué raro, porque el payaso Noel no se puso triste. Y en esta Navidad que se viene, tiene planificado más de esos regalitos. Por ejemplo, la criminalización de la pobreza, de los que luchan, de los que salimos a la calle. Pero ¿saben qué? Además, y creo que es un regalo importante va creando sentimientos persecutorios para que desconfiemos del otro. Y eso daña nuestra salud mental y nos deja enojados, nerviosos, solos, con miedo, con clonazepam y con tristeza. Sí, resulta que Papá Noel es un siniestro personaje amarillo que asusta. Pero todos los que en alguna medida y con distintos matices Nos sentimos tristes, agobiados, enojados, impotentes. Como hablaba un poco mi amigo el artista, todos podemos subir con escaleras a pinchar las ruedas de su trineo y salir a las calles para debilitar su crueldad. para Para finalizar el cuento, una preguntita. ¿Estamos dispuestos a repudiar sus regalos y buscar entre nosotros nuestros regalos poderosos? Nuestros propios regalos, los vínculos, la lucha en la calle, las banderas, la solidaridad y tantos regalos que existen y que valen la pena tenerlos a mano. Y que nadie nos quite la alegría. Bien. Qué lindo, me encantó. Eso también lo quiero. Sí, muy bien. Y ahora... la delegación. Los Último proligrama del mundo Último proligrama Hecho con programa. amor Último programa del y año Y con esperanza Tenemos un almita presente que nos vino a saludar Hola almita Hola, hola Feos Feos, feos, feos Somos, Somos todos, todos feos. feos Bueno, así que nos estamos preparando feos para el año que viene Feos, pero luchadores, carajo no, pero luchadores, llegamos a este último bloque. No sé quién tiene ahí ganas de agarrar la punta de la cuerda y empezar a, a derramar lágrimas y mucosidades sobre el micrófono. <risa> bueno, acá... Eh... Voy a agarrar una soga y lo voy a tirar desde el teso. Muy bien, Alma. Eso, vamos con Alma. Bien. A ver, eh, Pinky. Bueno, eh, nos estamos despidiendo ya en el último poligrama con mucha esperanza y mucha vamos a birra, volver... Mucha birra, fazo y pisar. Tutti, Tutti Cuanti, eh, así que estamos acá felices de haber llegado a fin de año, felices de que vamos a empezar el otro año, no sé cómo, pero vamos a empezar, así que Muchachos, todos aquí presentes en el estudio, Alegré, Fernanda, muchas, mil gracias muchas, por todo. Muchísimos agrade, agradecimientos. Toda la gente que está del otro lado de la videollamada. Avisemos a todo el equipo de Poligrama, Cristian, Cristian a todos. Como siempre han volvido otra vez vamos a volver. La, sí. Fernanda, Fernanda que nos van que el año que viene. Así que avisamos a todos que nos vamos a ver pronto vacaciones. Sí, gracias, Radionauta. Volveremos. Gracias, Olga. Volveremos gracias, Olga. Aguante, Olga. Aguante, Olga. Y a todos los oyentes, a resistir. A resistir hasta el año que viene. Que no nos quiten la alegría, carajo. Gracias. ¡Hasta pronto! Nos vemos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Volveremos! ¡Volveremos, Volveremos otra vez! pel poligrama gracias totales graves. gracias totales Espido en las piernas Tengo de... Para volver a...